a Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bueno, no más que la confirmación de algo que hicieron hace unos 30 días o cuando se habían eximido algunos casos y ahora han confirmado el mismo fallo. El fallo lo que dice es que lo hasta tanto el Congreso vote un régimen especial para los Eh, jubilados y pensionados se los exime del pago de ganancias. Uh -huh. Así que bueno, no, no es una una cosa nueva porque ya había sido resuelto hace algún al, algunos días, no, no hace demasiado que había pasado esto. Uh -huh. ¿De qué se igual, trata? Sí. Sí, igual es un fallo que beneficia solo al 3% de los beneficiario porque son los jubilados que más ganan... ...por uh -huh. supuesto los que pagan ganancias... Y, ...y posterga la Corte... ...lo que yo creo que es el fallo más importante... ...que tiene para resolver... ...que es la movilidad jubilatoria. Uh -huh. ¿De, qué, ¿De qué se trata esta movilidad jubilatoria? La movilidad jubilatoria es la... ...aquella ley que se votó el 18 de diciembre del 2017 cuando eh, cambiaron la fórmula de uh -huh. movilidad y lo y a partir de ese momento empezó el gran proceso de pérdida de todos los beneficiarios de, de jubilaciones y pensiones que han perdido el año pasado más de 20 puntos ¿no? de, uh -huh. contra la inflación. tal cual esto no tiene a resolver la corte en este momento y no lo ha hecho. ¿No lo ha hecho? ¿Y hay, pre hay previsiones de que lo haga? Eh, ¿Hay no. especulaciones políticas que no lo va a hacer? hay precuraciones de que no lo va a hacer, se lo mandó aparentemente al, al procurador para dictaminar con un claro objeto de, de postergar este debate. Uh -huh. Esta resolución que, que ha tomado la Corte ahora afecta a la totalidad de los de los jubilados que que pagan ganancias o algunos casos en específico, cuáles van a ser las implicancias de esta decisión? No, a la totalidad, las implicancias es al 3% de los beneficiarios, los que más ganan. Eh, lo, lo de los haberes más altos, que eran obviamente los que pagaban ganancias, ganancias pagan solo aquellos que tienen un haber superior a los 52.000 pesos, si yo no me equivoco en este momento, todos los que ganan más de eso son los que estaban involucrados, que insisto, son una minoría en el conjunto de los beneficiarios. Uh -huh. Doctor, buenos días. Buen día. A todos los saludos. ¿Qué tal? Todo esto, todo esto este, a ver, esta referencia del impuesto a la ganancia habla de un concepto, este, y este concepto es el que no quiere atender este gobierno, que es que la, la jubilación no es una ganancia, porque si lo, lo proyectamos hacia abajo este concepto, vemos cómo se está destruyendo la jubilación mínima, cómo la PUAM, este invento que nos regaló este gobierno no alcanza a cubrir, y cómo se están rifando el, el FGS, ¿no? Así es, todo forma parte de un conjunto de, de decisiones, que lo que intenta es hacer una transferencia inversa de recursos, es decir, de los sectores que me, me, menos ganan hacia los sectores más poderosos de la economía y dentro del propio sistema dice que resuelve lo que impacta a un, al 3% que está en, la, en el pico de la pirámide y no resuelve las cuestiones que involucran a conjunto a los beneficiarios ¿no? uh -huh. es decir que eh, los, la, la parte más baja de, de, de los jus de las jubilaciones digamos, de, que cobran en estas jubilaciones eh, van a van a seguir en la misma situación y, y todavía empeorando digamos así es Yo diría, para hacer gráficos, los de abajo que se jodan y los de arriba eh, eh, le dan algún tipo de solución. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿cómo hay, ¿Hay posibilidades de parte de, de, de, de pelear eh, judicialmente esto que, que mencionábamos, el fondo de sustentabilidad? ¿Hay algunas alertas? Bueno, las hay, hay alertas, pero ¿qué formas hay de, de poder eh, parar, digamos, este desguace? Sí, sí, nosotros tenemos presentado eh, uno, dos causas, eh, que también la, la justicia, en este caso no solo la corte, la corte tiene una de las causas y, la, y ahora eh, la, la justicia de primera instancia tiene otra, pero también le dan absolutamente largas al asunto, ¿no? La, la verdad que lo que pasa en la justicia es una vergüenza. Uh -huh. Muy bien. Bueno, doctor, le agradecemos mucho su tiempo para, para con la mosquitera acá en Mendoza. Un abrazo grande y hasta siempre.